...de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta... de este lunes 26 de julio. La festividad de San Jaime marcó la jornada de ayer... ...y el pleno ordinario de este mes marca la actualidad en este día... ...al igual que la evolución de los contagios por COVID... ...o las tormentas que pueden aparecer a lo largo de esta jornada... ...donde las temperaturas ya lo han escuchado, descenderán... ...y las lluvias pueden ser intensas en algunos puntos... ...pero al margen del tiempo, de las restricciones que se han aplicado... ...ya en muchos municipios valencianos, entre ellos la vecina Santa Pola... ...en esta semana, la última del mes, tendremos más alertas... La primera nos llegará mañana martes con la actualización de los datos por municipios. Esperemos que no siga incrementándose la tasa de incidencia que la tenemos en 273, mientras que los municipios donde se ha aplicado el toque de queda la duplica. Por otro lado, la presión hospitalaria es otro marcador del que seguimos muy pendientes. El viernes lo cerrábamos con 18 ingresados en planta y 4 en la UCI. Otra alerta que se ha disparado es... ...el regalo que nos dejará el Gobierno de Pedro Sánchez... ...mañana en el Consejo de Ministros... ...los regantes temen que la ministra Teresa Rivera... ...antes de irse de vacaciones... ...aplique ya el primer recorte del trasvase Tajo Segura... ...al cambiar las reglas de explotación del acuedrito... ...lo que supondrá rebajar los envíos mensuales... ...de 27, de 38 a 27 hectómetros cúbicos... ...y el miércoles en Elche, el alcalde pues ya ha convocado la reunión del Consejo Social para llevar a cabo, como ha señalado en sus declaraciones, una reflexión profunda para saber dónde debe construirse el Palacio de Congresos en el che, prometido por la Diputación Provincial. Lo escuchamos. En efecto. Tenemos que hacer una reflexión en profundidad sobre el emplazamiento idóneo para el futuro Palacio de Congresos de Elche y para ello hay que analizar y conocer con detalle las distintas propuestas que se formulan en el informe que ha realizado la Universidad Miguel Hernández de Elche, ya que el objetivo es tomar una decisión en el corto plazo sobre el emplazamiento, sobre la ubicación, para a partir de ahí que la Diputación pueda licitar la redacción del proyecto con el fin de de que las obras puedan empezar cuanto antes estoy seguro estoy convencido que el informe de la universidad es un buen punto de partida para la reflexión y que por lo tanto sin duda va a ser de gran utilidad y no podemos olvidar no podemos perder de vista que el palacio de congresos es una infraestructura fundamental para el impulso del turismo congresual y por lo tanto esencial para el proceso de reconstrucción económica del municipio y por ello es absolutamente necesario que seamos capaces de fijar un calendario de actuaciones para que la construcción de ese futuro Palacio de Congresos se pueda iniciar en esta misma legislatura. Pues ya tenemos una buena noticia en cuanto a, a la pandemia, porque según el balance de la situación de los hospitales a fecha de hoy, los ingresos han descendido y lo que es mejor, también ...han abandonado la UCI dos de los cuatro pacientes... ...por lo tanto hay ahora en estos momentos... ...14 enfermos de COVID ingresados en los dos hospitales... ...12 en el General y 2 en el Vinalopó ...y dos pacientes en la UCI... ...uno en el General y uno en el Vinalopó. ...y hoy lunes estaremos también pendientes... ...de las posibles alertas que puedan dispararse... ...en el debate plenario donde... Los grupos políticos van a discutir sobre el contenido de, los, de las mociones que presentarán y en lo que a cultura se refiere. Hoy actuará en elche Andrea Devitis, considerado uno de los guitarristas más talentosos de su generación. Lo hará en la Sala Cultural de la Georgia, en el Zavix, gracias a ese festival de guitarra Città que continúa desarrollándose en nuestra ciudad. Y hoy, el contenido de nuestro programa La Glorieta, pues en unos minutos, ...tenemos previsto a las 9 y cuarto... ...entrevistar a José Miguel López... ...uno de los periodistas... ...más destacados del ámbito musical en este país... ...quien ha puesto fin... ...a su programa Discópolis... ...a través del cual durante más de 34 años... ...ha estado divulgando los valores del jazz... ...y de la buena música... ...comenzó su carrera periodística... ...con una crónica del misterio... ...y terminó su viaje cosmopolita... ...con la música del Araceli... ...también hoy nos iremos al barrio de Los Palmerales... ...para conocer la opinión de sus vecinos... ...con respecto a la renovación urbana... ...que Consellería y Ayuntamiento... ...quieren iniciar o han iniciado en este barrio... ...también hablaremos en la ronda de noticias... ...del deporte con Paco Gómez... ...que vuelve de vacaciones hoy... Y acabaremos el programa abordando la campaña del Melón de Carrizales. Hoy recuperamos el programa Entre Amigos de Rosa Lucas, por lo que la Glorieta vuelve a su horario habitual, de 9 a 11 de la mañana. Así que les invitamos a que se queden aquí, en el 101.4 de Teleelch Radio Marca en la Glorieta para mantenerse informados pero también para disfrutar de nuestra selección musical y hoy no podía faltar un guiño a esos Juegos Olímpicos de Tokio donde hay deportistas lirifitanos compitiendo por cierto por las medallas para este país y donde el cantante español Alejandro Sanz pues actuó en la ceremonia inaugural fue uno de los escogidos Nothing to kill or die for. No religion to imagine all the people. Baby, I think you too. You may say, my friend. But I'm not your, You're You're your, your It passed know legend. It's John Legend artista y activista allpurいる, en su historia en su universidad en el club no no no you is mess turban cantante nacido in Nueva Zelanda pero con la nationaliteit. australiana Marino quien te quili mi and the world will let And the world will live as one. Well. And the world will lead as one. And the world will. Because the world will live as well.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues ahora seguimos con eh, estrenos musicales. El de Guillermo Furiase, que ha publicado El Sol, su primer single en solitario. Es un debut como cantante en solitario, donde su madre Lolita y su tía Rosario triunfan desde hace décadas. Ba <laughs> Tengo todo lo que no puedes ver Y a veces veo cosas que no son Tengo enemigos en la televisión Y en mi cabeza meer zo. Het is niet meer zo. Het is niet meer zo. Het is niet meer zo. Het is niet ser un criminal despertarme con ganas de amor y soñar que no te quiero ni hablar veo eso de que calient de tus caleras y no le ja, a veces veo cosas que no son. Tengo el corazón lleno de beetje Y así camino vacilón. fin Tele-Elch, Radio Marca. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 la glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y vamos a hablar como lo hemos dicho al principio del periodista José Miguel López lleva más de 44 años en Radio y Televisión Española y 34 años con su programa Discópolis divulgando el jazz y la buena música en general. Un trabajo que le ha valido numerosos reconocimientos, los más destacados el premio de honor a la comunicación de la Academia de la Música o un premio europeo de radio, la pasada semana terminó su programa, acabó Discópolis, y lo último que sonó fue el Araceli, quiso terminar como empezó, con la cesta delche, porque él ya sabía entonces que esta obra maestra es patrimonio de la humanidad, no solo nuestra. Por ello, hoy lo hemos traído a nuestro programa, porque queremos agradecerle la divulgación que ha realizado durante toda su carrera de nuestra fiesta y reconocerle su talento para divulgar la buena música. José Miguel López, gracias y bienvenido. Pues gracias a vosotros por llamarme, por este reconocimiento y buenos días. Bueno, su currículum es muy extenso, podríamos decirle que usted pues, eh, no solo... Eh, ...lleva todos estos años eh, en Radio Televisión Española... Eh, ...haciendo el programa de Discópolis... ...también tiene varios programas... Eh, ...participa en enciclopedias musicales... ...ha publicado numerosos estudios musicales... ...en definitiva, es bastante extenso su currículum... ...por eso, José Miguel López... ...lo primero, ¿qué es el misterio para usted? Bueno, pues es, lo primero de todo es una obra maestra es lo primero. Es una obra eh, espléndida que me ha, me ha interesado desde el principio. Yo la conocí siendo muy joven. Me conocí el Misteri, pues cuando estaba en la facultad. Eh, pues, tendría 20 años o 21. Y, y cuando lo vi por primera vez me quedé maravillado. Dije, pero bueno, esto qué cosa más bonita. Pero qué es esto. Y desde entonces pues, me ha acompañado el Misterio ...y de alguna forma me he hecho hasta un pequeño especialista también en, en él... ...porque he ido investigando, claro, obviamente... Y, y, ...y cada vez me ha gustado más... ...entonces para mí el Misteri es... ...primero, musicalmente hablando, muy importante... ...y después, las relaciones personales también... ...porque tuve la oportunidad de conocer... ...a una persona que intervino en el, en el Misteri y que luego ha sido un gran amigo y es un gran conocedor del Misteri y bueno, pues, pues, pues hemos tenido una, una amistad durante décadas. Me estoy refiriendo a, a Pepe Belso, Pepe uh -huh. Belso Latour, uh -huh. que tiene además una, una plaza allí en, sí, en Elche. Sí. Se le concedió, desgraciadamente murió, eh, profesor uh -huh. de filosofía y, y bueno, pues falleció hace ya unos años, pero conseguí a través del Misteri, pues, pues se, se, se hizo una conexión humana eh, tremenda, diciendo, bueno, eh, te cuento la anécdota. Claro, claro, es que <risa> nos encanta. <risa> es muy porque lo que usted está diciendo es lo que ya sabíamos, el misterio no es solo una joya cultural en la música, es pueblo. Y por eso uh -huh. me ha encantado que usted haya sacado también relaciones personales como la del profesor sí. de filosofía. Sí, pues esto es que, fíjate, estando en la Mili, uh -huh. estando en la Mili una noche... Eh, ...teníamos que hacer una, una guardia... ...y yo estaba tan aburrido, tan aburrido... ...ya no sabía qué hacer... pues ya sabes que cuando haces una guardia y te duermes... ...pues te castigan, como es lógico, claro... ...y entonces, para no dormirme... ...se me ocurrió... ...tararear, así... ...despacito, no, no, muy, no muy alto... ...despacito, para no molestar a la gente... ...se me ocurrió... ocurrió ...tararear el, el araceli... ...un poquito así a mi, a mi aire y tal... ...y de repente surge una voz de la noche que dice, a ver, ¿quién es ese que está cantando eso? Y le digo, pues hombre, soy yo, que es que no me quiero aburrir y tal, y, y no me quiero dormir. Y me dice, ya, pero lo que estás cantando, y digo, ¿qué sabrás tú lo que estoy cantando? Y dice, ¿cómo que qué sabré yo? Pues claro, pues yo canto eso. Y digo, ¿cómo vas a cantar tú eso, hombre, por favor? Y dice, yo soy de Elche y licitano y canto el, el misterio. Y digo, anda. O sea, que es verdad, que sabes que es el misterio, y dice el Araceli, una de las partes más bonitas, y le digo, para desafiarle. ¿Y esto cuándo tiene lugar? ¿Qué, ¿Dónde se desarrolla? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Y entonces, bueno, pues ya me da todos los detalles, y efectivamente, a raíz de ahí surgió una amistad que ha sido muy, muy fuerte, una amistad importantísima, que, bueno, pues todos los años iba Eche iba a verle, a él, a la familia a la mujer Elisa, a los niños, a Pepe, bueno, etc. Uh -huh. Y claro, la pena es que mi amigo, pues desgraciadamente murió. Uh -huh. Pero ese recuerdo no me lo quita nadie y esa amistad que surgió fue potentísima y el misterio sirvió para, para vehicularla. O sea, que fíjate, es importante desde luego eh, una amistad como esa no se pierde, no la ha perdido usted ni siquiera no, ahora que está ni con la muerte <ríe> efectivamente porque eh, lo vincula al misterio y como especialista de nuestra fiesta José Miguel ¿la hemos sabido conservar bien? sí está bien conservada lo que pasa es muy... ya desde el punto de vista musical cuando yo la conocí estaba trabajándola era el profesor José Pérez que a su vez era discípulo de Oscar Esplá, y estaban trabajando sobre una revisión de, de lo que ellos llaman el consueta, o lo que se llama el consueta, eh, y yo les decía, ¿y por qué la revisan ustedes? Y tal. Ellos eran los profesores, claro, yo era el alumno, el discípulo. Y entonces me explicaban, pues porque a lo largo de las, de las décadas y de los siglos, me hablaban, que para mí con 20 años eso era, no sé, una cifra inalcanzable, dice, pues se, ha ido, se han ido... Eh, ...produciendo una serie de alteraciones y de vicios... ...y yo decía, Ay, ¿qué será esto de alteraciones y de vicios? Y claro, claro, es que es lógico porque al ser una obra de transmisión oral... ...unos melismas que cada uno hace como buenamente puede... ...pues no todo el mundo eh, que interviene en el, en el misterio sabe música... ...o lee una partitura, no todos, entonces claro, pues más o menos se adaptan... ...se va transmitiendo de generación en generación pero efectivamente se van, se van produciendo unas ciertas variaciones. Entonces ellos, Peris y Oscar Spray, estaban tratando de limpiar o de fijar justamente esas variaciones. Y en la última grabación que se ha hecho del Misteri, la reciente, la de hace dos años, que es la que me sirvió además para terminar el programa, pues efectivamente la interpretación yo creo que se adapta más a la, a la versión original, creo creo, entonces se está haciendo una labor, musicalmente hablando de conservación, se ha hecho muy importante, muy importante porque hay varias grabaciones del Misterio, claro, hay media docena desde de, de aquella famosa célebre del de, de el sello Hispavox, que uh -huh. estaba bien, otra grabación que hizo Radio Nacional de España, que está bien por supuesto, que está bien pero no eran, no captaban el espíritu ...popular de la fiesta, ¿no? Era demasiado clásico aquello, era... ...las voces eran... ...pues un, un poco impostadas, entonces... ...claro, la última sin embargo no... ...uy, la última versión es espectacular... ...claro, se presentó a los Grammys además... ...y efectivamente es la que tiene reconocimiento... ...entonces, claro, la fiesta se está conservando... ...claro, afortunadamente... ...y yo creo que muy bien, ¿eh? Mm. ...porque este, este último ejemplo... ...cuidado, tiene muchísimo nivel... Eh, nos encanta saber qué estamos haciendo, o que estamos haciendo las cosas bien y que eh, están en manos de gente que conoce o que sabe eh, captar la esencia del misterio. Usted ha dicho que esta última grabación se parece más a lo original del misterio, pero ¿qué es lo original del misterio? Porque creo que el misterio ha evolucionado, eh, yo creo que es la propia vida, ¿no? la propia evolución sí. de la música de un pueblo como este. Sí. No, no sabría eh, qué es lo original. Tiene usted mucha razón, es verdad. Pero esto pasa como con el folclore. El folclore, el gran maestro de folclore español que es Joaquín Díaz, siempre dice que el folclore no es una fotografía estática, sino que es un río que va fluyendo y que eh, nosotros vamos viendo... Y, ...y estamos interpretando... ...el misterio es exactamente lo mismo... ...no hay una fotografía es, exacta... ...de decir, así es el misterio... ...no, no la hay porque tampoco... ...la escritura musical lo, lo permite... ...pero aunque, aunque estuviera fijada... ...sería muy difícil... ...entonces lo bonito es, efectivamente... ...ver cómo ese río enorme de expresividad... ...se ha ido... ...o, o sigue fluyendo... ...y cómo nos vamos adaptando... ...hombre, cuando yo digo lo más original... ...quiero decir... A ver, el misteri es una obra popular. Los intérpretes son eh, ciudadanos corrientes y, y normales que, que, que no son eh, tenores o sopranos de una voz. ¡Ay, impresionante! No, no, no, no, no, no, son son personas, eh, no sé, muy muy corrientes. Uh -huh. Y claro, grabar eso es muy difícil. Es muy difícil. Y por eso digo que esta última versión se parece más o puede parecerse más al original porque tiene ese espíritu eh, fresco ese espíritu eh, casi está improvisado a veces no en determinados momentos entonces a eso me refiero no a otra cosa porque los estudiosos no se han puesto de acuerdo pues claro no vamos nosotros ahí a, a enmendarles la plana o sea que, que creemos que puede ser así no y cuando se se porque aquí en el Che varias veces de vez en cuando sale el tema de la mujer alguna vez ...se debería permitir a la mujer actuar en el misterio, ...no quizá el 14 y el 15, pero quizá en los ensayos generales... ...¿Usted la voz de la mujer debería eh, permitirse? Hombre, según mi opinión sí... ...porque efectivamente la, las interpretaciones van cambiando... ...y entonces la sociedad va cambiando... ...y ¿por qué no? ¿Por qué no? No tenemos tampoco la, la certeza de que solamente se usaran voces masculinas, va a haber, cuidado, sí hay estudios, pero la certeza absoluta no la tenemos, entonces, qué mejor que adaptarlo a los tiempos que corren y qué mejor que permitir que efectivamente, con todo el respeto del mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no hay unas voces eh, cotidianas que son muy buenas? Pues perfectamente, es mi opinión. Eh, una opinión que cuenta bastante. Usted emprendió ese viaje cosmopolita en su programa Discópolis. Ha estado 34 años realizando este programa. Son miles de, de programas en Radio 3. Y, José Miguel, usted ha notado, porque es a usted a quien podríamos preguntarles en el más cosmopolita musicalmente hablando, ha notado que el misterio se conoce más eh, desde que fue declarado patrimonio de la humanidad y material de la humanidad por la Unesco, sí, sí, sí, sí se nota sí. Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte, o el misterio ha tenido mala suerte, claro, nadie contaba con una pandemia. Bien. Entonces esto es, esto a, a nivel mundial, a nivel universal, pues nos ha limitado. Pero sí, el trabajo que se estaba haciendo era muy bueno, muy positivo, bueno que se estaba, que se ha hecho, pero claro, no puedes luchar contra los elementos. Yo me acuerdo cuando yo conocí el Mystery pues que debió ser 1972 aproximadamente, el Mystery realmente pertenecía a un grupo muy reducido de personas. Eh, los ilicitanos, por supuesto, faltaría más, pero fuera de ahí, hombre, quitando los ejemplos que hay históricos de, de Carlos Aura, el director de cine, que lo utilizó de una forma maravillosa y que motivó muchísimo a la gente. Bueno, ¿y eso qué es? eso que es que por qué esta música de dónde sale Carlos Saura ahí tuvo una, un, una influencia o ejerció una influencia muy positiva a favor del misterio luego ha habido algunos cantautores también caso de, de Marina Rosell por ejemplo fíjate hablo de Marina Rosell una voz femenina uh -huh. de de Luis Lac que hicieron también una pequeña adaptación Este tipo de cosas han, han fomentado el apoyo al Misteri pues, y ampliar un poco la audiencia, pero evidentemente el, ya lo de patrimonio de la humanidad ya ya es muy serio, esto ya son palabras mayores. Claro, si te tropiezas con una pandemia, pues te quedas como muy frustrado. Y entonces lo único que, que, que podemos hacer es pues, intentar recuperar el tiempo perdido, ¿no? Como está pasando en todos los ámbitos de la vida, por lo demás. Usted forma parte de esa lista de embajadores del misterio para la divulgación. Eh, fíjese qué lista: Carlos Saura, Marina Rosé, Luis Jack. Tenemos también a Jordi Sabay. ¿Qué embajadores? Sí, bueno, por favor. Por con, supuesto, perdón. Con, que se... con la voz femenina de Montserrat Figueres, de su, sí, sí, de su sí, sí. mujer. Eh, ¿Qué más embajadores eh, destacaría usted del misterio? Pues sé que hay, en Estados Unidos, sé que ha habido un par de personas que, que lo, lo han fomentado. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí, lo han, lo han difundido y han hablado de ello, ¿no? Ahora mismo no recuerdo los nombres, no, no, no, no me vienen ahora mismo a la memoria, pero, pero sé que lo han, lo han hecho, ¿no? Y luego, pues fíjate, Discópolis es un programa humilde a los niveles y he llegado a 11.353 ediciones he 18, hecho, mil, sí. 11.000, qué barbaridad! 300. Una barbaridad, sí. Pero he, he puesto el misterio en varias ocasiones, uh, eh, no una ni creo... dos, sino... Que atrevido, bueno. que atrevido. <risas> sí, sí, porque el programa no es un programa de música clásica, nunca lo ha sido. Ha sido un programa de. Es un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Entonces, en la, en la edición final mezclé a John Mayall, que es un artista uh -huh. de blues, lo mezclé con Miguel Ríos haciendo una versión de Cantares, es el poema de Antonio Machado, y de final puse El Misteri. Claro, eh, dices, oye, esto, ¿por qué? Le pega, no, no vas a romper. No, no, no, no, no, porque a la audiencia le gusta. Y de hecho, mucha gente me, me ha agradecido que, que, lo, que lo hiciera así, ¿no? Entonces, el, el misterio permite perfectamente, eh, si lo haces con gusto, si lo haces presentando, documentando, pues permite que, que se pueda jugar con... Con, ...con su música... ¿no? Y, ...y esto ha hecho que algunas personas... ...que no eran afines y que no tienen nada que ver... ...un rockero no, no es... Eh, ...no es amante del misterio... ...en principio, pero cuando lo oye dice... ...oye, que a mí aparte del rock and roll... ...también me gusta eso que has puesto... Sí. ...y les gusta, entonces... Claro, pues, pues eh, hay una, una influencia grande poco a poco, poco a poco, de darlo a conocer, y por eso hay que estar, yo creo que el misterio, los embajadores, los mejores embajadores, evidentemente, somos los amantes del mismo, que lo debemos de, de divulgar en cualquier terreno, en cualquiera, o sea, donde, donde podamos, ¿no?, Y, y ahí surgen aficionados inesperados, inesperados. Así que yo ahora tenemos a medio... La media España roquera sabe lo que es el misterio. El otro día se lo puse. Además no le puse un fragmento, puse ocho minutos. Y luego que... fragmento de órgano donde rompe el cielo y... Bomba, rompe, ...se rompe la cúpula y suena divino ese órgano... ...madre mía qué bien grabado está por lo demás... ...sí, eh, la verdad es que el Araceli... Eh, ...usted lo ha dicho, dice que es el momento más sublime... ...el más conocido del misterio... ...por eso escogió el Araceli... ...pero, ¿tiene otros motetes preferidos? Sí, sí, bueno... ...es que aquí ya empezamos ya con cuest cuestiones de gusto... ...de ya, particularidades... Ya. Y, y depende, alguna vez cuando he estado allí en la iglesia viéndolo, pues me ha gustado, a lo mejor cuando entran eh, el trío, por ejemplo. No, el Ternari, es, eso es lo que más nos gusta a nosotros. Claro, el Ternari, hay momentos en que, de, de las no sé, media docena de veces que he visto, alguna ha sido extraordinaria, sublime. Luego, sin embargo, hay otro año que dices, uy, qué bien está cantando determinado artista artista o cantante no entonces claro ya meternos ya en, en estos detalles claro, claro. Es muy, hay que oh, en tal disco tal en tal actuación tal o sea pero en general en general a mí lo que me gusta es el misterio completo eso es una maravilla Además, de principio a fin, el abanico también sí. le gusta. Es que también cuando oímos el abanico del maestro Jabaloyes, también se nos pone la piel de gallina a los ilicitanos, sí. porque es el preludio del misterio y de la festa. Eh, José Miguel, ¿cuándo fue la última vez que estuvo viendo el misterio? Pues ya hace tiempo. Ya Vaya. hace tiempo. Tiene que volver hace... cuando sí, las representaciones sí. estén. Sí, sí, sí, sí, tengo que volver. Sí, sí. Porque es que, vamos a ver, un programa diario de radio te exige mucho. Claro. Mi programa ha sido de lunes a domingo. Entonces, aunque me invitaron hace, pues no sé si fueron cuatro o cinco años, uh -huh. no pude, ¿no? no conseguí establecer una agenda... Porque porque es que el programa diario te absorbe, es una barbaridad. Y luego, además, antes teníamos la suerte de que en Elche había una delegación de Radio Nacional, que era Radio Cadena, sí. pero convertida luego en Radio Nacional. Entonces, cuando he ido a Elche, pues he hecho programas desde, desde esta emisora, ¿no? con el festival que, que había, que había un festival de música étnica en el parque precioso. Sí, sí. Luego he vuelto mucho con los cantautores, el certamen de diciembre de cantautores en el Gran Teatro, ahí llevo años yendo. Sí. Entonces siempre cuando iba a Elche hacía programa, pero claro, cuando ya quitan la emisora... Y, y, y no puedes hacer el programa desde allí, te es más difícil asistir a, al Misteri, pero sí, sí lo, ahora que estoy jubilado, bueno, pues ya, ya me podéis esperar, por supuesto que sí, voy a ir encantado, vamos. La verdad es que hemos monopolizado la entrevista con el Misteri, evidentemente es patrimonio de la humanidad, es nuestra festa, es un sentimiento, es emoción, lo es todo, es cultura pero acabo de darme cuenta, eh, citándome festivales que ha estado usted cubriendo, certámenes musicales, que también conoce muy, muy bien eh, lo que se hace en Elche. Eh, eh, ¿Qué festivales eh, le gusta en Elche? ¿Dónde estamos acertando, además del Misteri? ¿Estamos acertando musicalmente? Es que a través de, del misterio, a través de mi amigo Pepe Belso, surge el amor por, por la ciudad. Y yo estoy enamorado del parque. O sea, el parque y las palmeras a mí me... Uf cada vez que voy me da un subidón como se dice vulgarmente tremendo o sea es es algo tan bonito tan bonito no solamente el parque sino toda la extensión de de palmeras por la ciudad no que es algo que me me fascina entonces eh, me gusta muchísimo eh, incluso los nuevos parques que se han ido abriendo mm. y, y, y un par de hoteles también que tienen palmeras que son fabulosos entonces a raíz de ahí surge pues eso surgen una serie de viajes constantes ...que se van ampliando y que, bueno, pues los gitanos algunos se dan cuenta y dicen, ¿por qué no vienes a ser jurado del certamen de cantautores? Mm. Y efectivamente lleva estado, pues, yo creo que más de diez años en el certamen de cantautores de jurado. Ha sido un gusto y un placer tremendo. Me he reunido, pues, yo qué sé, con, con, con, eh, con personas, digamos, de las instituciones políticas, que me ha tratado además muy bien, muy bien, con algunos de ellos está establecido, fíjate qué contacto más. ...más humano como un intercambio... ...de décimos de lotería de Navidad... ...para ver si sí. los tocaba... O sea, que ...de vez son en cuando se relaciones... puede tocar... ...es verdad, aquí... Eh. Sí, ...sí, son muy, muy corrientes, ¿no?... ...y el certamen de cantautores del Che... ...es muy bueno, eso hay que apoyarlo... ...y el Che debería de, de apoyarlo... Y de, ...y de fomentarlo, o sea... De, de, ...de que siguiera para arriba... ...el otro festival, el de tipo étnico... ...que he conocido pues es que se dejó, dejó sí. de, de celebrarse ya, pero bueno, ahora por ejemplo hay un festival de jazz que se ha sí. hecho yo creo que a primero de, de mes, de, sí, julio, de julio, que lo lleva también otra persona estupenda que también coincidí con él en el certamen de cantautores a veces de jurado y este festival de jazz es buenísimo, o sea el sí. nivel es espléndido. No lo sé, es que tengo muchos recuerdos y muchos amigos de, de allí. Sí, de sí, sí. No le voy a preguntar eh, lo que es el jazz porque lo es todo. Eh, es un, yo creo que es una filosofía de la música. Pero sí, eh, su viaje cosmopolita en discópolis siempre le ha dicho que está abierto a la música, excepto al pop. ¿Qué le pasa al pop? ¿Por qué no cabe el pop? No, bueno, vamos a ver. Tiene una explicación, o sea, es un, pongo, he eh, dicho, que pongo todos los estilos de música de calidad menos el pop, ¿por qué? Pues porque en mi emisora había otros 20 programas de pop, y entonces no me voy a meter también ahí en terreno que, que ya está trillado, entonces eh, mi terreno es lo suficientemente amplio Como para permitirme hablar de montones de cosas, ahora, cuidado, en, en los dos últimos años he rescatado, he resucitado del archivo sonoro de Radio Nacional lo que llamo las sesiones tesoro y en esas sesiones tesoro hay casi todo es pop casi todo, porque al principio había más mezcla, había cantautores había grupos de rock sinfónico pero sobre todo a partir del año 82 83, lo que se grabó, que son y lo que yo he recuperado en esas sesiones tesoro, que son sesiones originales propias de Radio Nacional no están editadas en disco y no se tiene acceso a ellas entonces yo las he rescatado y, y a partir de los años 82, 83 sobre todo, todo es pop Entonces, lo que dije, pues me tuve que decir porque he puesto mucho pop. Pero claro, con una finalidad, con un sentido. Si yo no desprecio el pop. Pero no compito, no quiero competir para nada. Hay mucho ahora material de música. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, José Miguel, porque es. no entendía sus declaraciones. José Miguel, sí. eh, me he dado cuenta que, que, que nos hemos alargado mucho en la entrevista, pero es una gozada hablar de música. Madre mía, es que la música es un mundo, es un, un universo. Mundo. Por cierto. cierto, que le ha parecido eh, Imagine, eh, interpretada por Alejandro Sanz, en los Juegos Olímpicos, supongo que est habrá estado pegado a los Juegos Olímpicos, a la ceremonia Estoy, inaugural. Eh, ¿Qué le ha parecido? Impresionado con lo ahí. de los drones, eh, igual sí, que sí. todo el mundo. Eh, Madre mía, sí, sí, lo de los drones es espectacular. una obra maestra, qué barbaridad ¿Qué, lo que, que hicieron ahí. Hermoso oh, pues, y sencillo, hermoso y sencillo. A veces sí. las obras maestras son hermosas y sencillas. Sí, pues cierto, ¿Pero qué le, pareció, qué le pareció lo de Alejandro Sanz? Pues me quedé boquiabierto, <risa> en el sentido de que era inesperado, eh, sale de repente Angelique y yo, que es una de mis artistas favoritas, es una de las primeras, es una música... Eh, que, que viene de, del centro de África que se trasladó a Estados Unidos y a la que he seguido desde hace 20 o 25 años, Angelique yo para mí es, bueno para mí, para todos es embajadora de, de, la, de la música femenina en África y empieza a cantar y yo me quedo ojiplático, literalmente diciendo qué maravilla, qué bonito y después en la siguiente estrofa va y sale Alejandro Sanz y yo digo, estará al nivel y me quedo así como muy sorprendido diciendo, a ver, a ver ...y me dijo boquiabierto, maravilloso, o sea, dije, pero bueno, ¿y esto por qué no lo hace todos los días? O sea, no solamente aquí. <risa> es verdad. <risa> y el resto de la versión fue fantástica, muy bien. Hombre, Alejandro Sánchez es un artista muy masivo que tiene, se debe a su público... ...y tiene que tener cuidado con no ir más allá, no vaya a ser que el público le rechace. Hombre, cuando estás en una obra de tipo institucional, masiva, universal te entregas y ahí es donde Alejandro Sán destaca. Lo que me pregunto es eso, que, que, que ¿por qué no lo hace todos los días, siempre? Cierto, eh, eh, usted sí, sí es, eh, precisamente por ser el crítico musical, eh, ha tenido presiones, su vida ha sido fácil, eh, se lo digo porque tiene las compañías, las discográficas, los promotores, los cantantes, las amistades, es fácil. ¿Hacer un programa? Pues mira, ¿Tanto tiempo un, y mantener amigos? Un programa de 33 años, bueno, 34, perdón. Un programa diario de 34 años. Tiene de todo. Tiene eh, aventuras, desventuras, presiones, eh, rechazos, tiene boicots. tiene de todo. Imagínate que puede ocurrir cualquier cosa en 34 años, te eh, puede ocurrir de todo. Ahora mismo la industria prácticamente no existe, ahora mismo, pero hace 20 años sí existía y era muy potente y entonces la industria discográfica te presionaba, claro que sí, la grandes, bueno, las grandes multinacionales tipo Sony por ejemplo quería que pusieras sus artistas y nada más que sus artistas, eh, ellos no querían otra cosa, tú quiero que me pongas a Michael Jackson y a Gloria Estefan y a Bruce Springsteen. Y tú dices, oye, cuidado, estoy en una radio pública, yo soy periodista, soy objetivo, periodista musical, objetivo, y al lado de estos artistas que son buenos, hay otros que también lo son. Y entonces mi opinión es que tiene que haber voz para todos. Mm. Y entonces... ...yo pongo esto una vez... ...y pongo esto otro de la competencia... ...o de otro sello independiente... ...otra vez, o sea, sin renunciar a nada... ...lo que siempre he pretendido ha sido... ...mantener el equilibrio... ...y dar voz a todos, porque yo he tenido... ...a las grandes estrellas del he tenido del rock, sentados en el estudio... ...pero también he tenido personas absolutamente desconocidas... ...que nadie conocía... ...y yo um, consideraba que desde una emisora pública... ...hay que dar voz a todos... ...y efectivamente las compañías presionaban, pero yo también, porque yo era el director del programa y yo decía esto es lo que voy a poner. Pues José Miguel, vamos a, a abusar un poco más de, de usted, de su sabiduría y de sus conocimientos. En Elche hay eh, bueno, hay muchos espacios escénicos, eh, hay mucha afición a la música, salen muchos sí. grupos. Usted lo acaba de citar, el certamen de cantautores, se ha hecho aquí en Elche y es digno, ha sido jurado. ¿Qué aconsejaría? a los grupos musicales, eh, a los jóvenes intérpretes que quieren lanzarse eh, y en, en, el, en esto de la carrera musical, que quieren tener éxito. ¿Qué necesitan, ¿Qué necesitan para tener éxito? Es verdad eso de trabajo, trabajo, trabajo. De, tenemos a Alba Reche, que está despuntando, a Kuna Tanaka, una rapera ilicitana. Sí, que, que Tenemos a varios que quieren, que quieren, quieren llegar a lo más alto. Hombre, mi opinión aquí es que mmm, que hagan lo que quieran, eh, literalmente, no es un tópico, no es un tópico. Que hagan lo que quieran con pasión, porque a la larga, a la larga, ese hacer lo que uno tiene dentro, lo que lleva dentro, y lo quiere expresar, a la larga, eso sale. Eso, hombre, si no eres exactamente brillante, pues te costará mucho. Pero si eh, tienes pasión y lo haces medianamente bien, conseguirás que, que tu música se oiga y que tu obra se, se dé a conocer. Y lo que les digo a todos los chavales jóvenes, yo he recibido maquetas de gente que veía que lo hacían fatal, pero sin embargo veía en ellos algo que podía despuntar, entonces yo les, siempre les he dicho, oye, lo que tenéis que hacer es eh, intentar afinar esto, buscar una forma así o lo que sea, o sea, les he ido dando consejos a lo largo de todos estos años mm. y, y al final esa maqueta que era tan mala, tan mala, resulta que al año siguiente, oye, estaba bien y ahí había algo, ¿no?, que funcionaba y luego ellos ya, pues van desarrollándose y mi opinión sincera es que cualquier artista que como... ...cuente lo que tenga que contar... ...lo que tenga dentro, que lo cuente... ...con la mayor pasión posible... ...quiero decir, si es un punky... ...pues que sea muy radical... ...si es una rapera, que sea... ...que, que rime bien, o sea que, que... desarrolle perfectamente... ...el flow y el funky, como dicen ahora... ¿no? ...entonces, si es... ...quien sea un artista clásico... ...pues que cuidado, que estudie muchísimo... ...y que quede todas las notas bien en su sitio... ...etcétera, quiero decir con esto... Que saquen de dentro lo que tienen y que lo den a conocer con, el mayor, con la mayor explosividad posible. Eso es el misterio. Pasión, pasión. Y, <risa> y mucho, mucho contenido interior. Y el niño de Elche. El niño de Elche también lo ah, tenemos. Sí. <risa> es pasión pura y muchas historias, muchas historias. Sí que es una sorpresa, ¿eh? eh ¿sí? Eso ya desde el mismo nombre. Porque eso del sí. niño de Elche te no, quedaba así como... Un no, no, es que quiere cambiárselo pero no queremos que se lo cambie ¿eh? Claro, eh, claro, es que es capaz claro, de que claro. se lo cambien pero ya le está dando vueltas espero que no lo cambie usted, usted tiene amistad con él, dígale que no se lo cambie <risa> bueno, cada, y cada uno hay que, hay que no, respetar claro, los deseos claro. del artista es, es corazón puro eh, Paco, pues muchísimas gracias José Miguel eh, enhorabuena por su trabajo digno trabajo, el que bueno lo dice todo cuarenta y pico años en Radio Nacional de España y trabajando por la música. Gracias. Pues gracias a ti por permitirme transmitir esta pasión por el misterio y, bueno, pues mi trabajo ya en la radio ha llegado al final, ya, ya me, han, me han jubilado, yo no quería, ¿eh?, pero me han jubilado y, bueno, pues es lógico, hay que dejar también paso a otras personas y ahí estoy, claro. así que ahora me dedicaré a escribir y a reflexionar sobre lo que han sido tantos años que, que eso tiene también otra entrevista otra entrevista porque no vea usted eh, lo que tendrá en su casa eh, José Miguel López eh, es amigo de Elche, es embajador del sí. Misteri y es verdad que cuando uno trabaja con pasión no quiere irse, pero toca su fin gracias sí. muy bien, gracias a vosotros, buenos días 101.4. Teleelch. marca La boreta de la mar. Ja. Sí. La burilla a la mar. No. Filtres Instagram. Totes les que vulguis. Filtres de cigarret. Ni un like. Vore peixes bussetjant de pulmó. Of course que sí. Ficar de pulmons. Doncs millor que no. A Elch ho tenim molt clar. Sense fum, our plages. Or, more much fun. Per això totes les nostres platges han estat declarades platjes sense fum. I ben happy que estem. Colabora i respirem all together. Ajuntament d'Els.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 Pues nosotros seguimos en el programa y seguimos hablando de música porque Paul McCartney pues, ha vuelto a sorprender a todos ya que ha rejuvenecido gracias a Beck en el vídeo Fan My Way. Bueno, gracias evidentemente a las nuevas tecnologías. Vamos a escuchar a McCartney que sorprendentemente es uno de los eh, pocos que no se han quedado anclados en el pasado y que sigue reinventándose. Cause we never close, I'm open day and night.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros eh, seguimos hablando de más música porque tenemos tenemos desarrollándose en el Shell Festival de Guitarra y hoy hay una actuación de uno de los jóvenes talentos eh, eh, a la guitarra, Andrea Devitis, y por eso queremos eh, entrevistar al director de este festival para que nos eh, cuente eh, cómo va a ser la actuación de esta noche, que será en la Yocha Cultural de Altavix. Muy buenos días, Iván. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Eh, ¿Quién es el plat de hoy, el, el concierto, la actuación de hoy? ¿Andrea Devitis quién es? Be, bueno, Andrea de Devitis es uno de los profesores que tenemos en el festival. Ya va a venir y va a actuar aquí el, en el 2000 de nuevo, en la edición 21. Y bueno, es uno de los mejores guitarristas que tenemos en Europa ahora mateixa de intérprete de guitarra y de profesor. Profesor, mes demandais que tenim en, en Europa. Que tenim una sorte inmensa de poder contar en ell. eh será la actuación en la iogia cultural de, Al de Altavic, eh el aforo sí. limitat, com van les entrades, com, estan, eh, eh, sí. com està eh com s'està desenvolupant les actuacions del festival de guitarra, perquè va a començar la passada semana. Sí, va a començar el dissabte per la nit i la veritat és que en la línia habitual del nostre festival, o sigui els dies que són eh, Gratuit, que son es 10 de premiat y de concursos, en dos sets de este tipo, y estén casi plenas en la sala. La IOT ya es bastante gran, pero estén más arriba en casi al centenar de personas, que ya es una, esto tungots, poder decirlo en estos que corren, ¿eh? Y eh, la de esta NIT en concreto, y la de demás, son las únicas dos actuaciones que tienen de paga esta semana, eh, son a de euros, y se puede conseguir la entrada a través de la página lomasticket.com. Vale. Eh ticket en CK. Pasó Paso un costado. Se puede también conseguir la entrada en la puerta de la Yogya, pues aproximadamente 45 minutos o una hora antes de que comence el espectáculo, o sigui, a partir de las 8:30. Estén per allí ya ja nos al nosotros y se pueden vender entradas porque está la gente de la ticketera que porta este servicio también allí. Eh y aparte de eso, si alguno no puede desplazarse de casa por cualquier cosa, También tenemos una novedad tenguany, que es que estamos emitiendo por streaming los conciertos. Claro, normalmente son gratuitos, pero el de esta noche sí costará, creo, si no que recuerdo mal, un precio simbólico de 3 euros. ¿Vale? Es meten a través de una página web que se dio music.com, pero no es music como se escribe en inglés, sino sería de L E M I W S I C.com en esa página te puedes registrar como a seguidor y digerem que tú compres la entrada de cada conser que vos eres del te ordenador, la televisión, el teléfono móvil o consiga. Alesor es una vegada te has como a seguidor, el que pasa es comprar la entrada, si es gratuita, son 0 euros del total, si es de paga pues el que siga la entrada, en este caso cree que son 3 euros, que es una entrada un poco simbólica, pero con vez de pagar la conserva tampoco podemos ofrecerlo gratuitamente a través de internet. Y Rest graag wel zeggen dat we in de komende jaren ook nog een aantal nieuwe producten gaan introduceren. We gaan een een een Esperem que sí, esperem que sí, si de situación económica de patrocini del festival Upermed, claro, claro, es una és un avans importantíssim. O sea, sigui, ir per exemple, van tenir moltíssima gent que des de casa veia i estan de gent que a lo mejor per la situació sanitària pues no s'atreveixen en cara a la Països tancats, gent que és major i que normalment venia ai al Claustre bores Conser, i ara pues estan poder ...gaudir desde esa casa tranquilamente y además es que la calidad del, del concierto es espectacular. O sea, la, la calidad tanto de, de audio como de vídeo es una pasada. Ve, eh, Iván, ¿qué queda? Avui eh, es Andrea Devitis y ¿qué bueno, queda? Bueno, tenim... ahora realmente el festival, como así, la mayor parte del festival comienza además ...realmente, porque comienzan las clases, comienzan los concursos... ...pero ahora, fin, no me den frente un par de conciertos. Están y comencem en dan en met de een desconcert De mata me teng een aantal desconcert grosso, par de un desnosté des profesor, que is Pedro Jesús Gómez. En, en de a partir del Dimecre, ja teng de concursos, y al tres, eh, de, de guañados de La, la a part gaf... d'això, nosaltres fem classes aquí en el CEU, en la Universitat Cardenal de Redaceu, ja que les classes realment comencen de mar. Això és el que anava a preguntar-li, perquè l'han agafat i vostè treballant en el CEU. Exacte, sí, aquí començant a organitzar-ho tot, sí. Allí és una... Quins escenaris té el Festival Enguany en aquesta edició tan peculiar? Bé, nosaltres fem la part didàctica o acadèmica la fem en el CEU, en la Universitat Cardenal de Redaceu. Dat zijn de klassen magistralen. De klassen zijn van de eh, kanker. Dat is dat je niet no in de publiek in general, maar dat je moet een matrícula zijn. Of als alumne oyent zijn, of als alumne actief. Dan de part competitiva, de concurs, hebben we een eliminatie en een final. De finales zijn een concert in de Sala de la Jotja, per de nij, les les en de eliminatie we doen ook hier in de CEU. In concreet, in Guany, Nomeses farà de eliminatoria del concurso Ciutat Dels, que es farà el di Joost Dia 29, a partir deles 4 de la vesprada aquí en la Universitat Cardenal de Reaceu, en el aula magna. I esta sí que es de gratuït, gratuito, porque es una eliminatoria de un concurso, y per tant pueden entrar al aula. I, bueno, y la resta ya, ja es con 6 ja yankedat, que son tots en la, en la yodja, coma novet novetat en wine. La verdad es que se está molde, pero el tema del aire acondicionado. ¿eh? Eso, en el claustro no le en un mai y estos días de tanta humedad, no, ahí en la ayuda está en fresquete. Y, y, y eso y, es agradable. Y, y está asegurada la actuación plaga o no plaga. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Casi como tú no, siempre plow esta semana. Yo, lo comentaba que me dije, no, hay ris de tempestad. Bueno, es igual. Sí, en ya. el festival de guitarra siempre hay algún día que hay ris de tempestad o plow un poker. Lo mínimo para asustarte y que diga, ¿no? Oh, Tiene que estar preparada para lo que hace falta, ¿no? Bueno, la IOTA no tiene ese problema. O sea, ploga o no, nos alteramos más desde el concepto igualmente. Pues muchísimas gracias, Iván, por atenderme a vosaltres. estos 5 minutos de radio. Gracias. A vos, Altre, a vos, Altre. 101.4 Tele Radio Marca. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en una punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40.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 al periodista José Miguel López, especialista en crítico musical, el director del programa de Radio Discopolis, que ha cerrado ya sus puertas y que en el último programa, después de 11.800, lo último que sonó fue la música de del Araceli, la música del Misteri del, Elche. por eso lo hemos traído como especialista de nuestra fiesta y también como amante de nuestras tradiciones y de nuestro paisaje como es el Palmeral de Elche y también de la música que se produce en Elche Nosotros eh, también acabamos de entrevistar al director del Festival de Guitarra, Citat de Elche que allí el pasado sábado por la noche abrió sus puertas en esta edición un tanto especial por la pandemia, especial porque se ha tenido que renunciar al escenario del claustro de San José y tener que llevar a cabo los conciertos de forma más segura, sobre todo para cumplir con las normas del COVID en la Georgia Cultural de Altavix. han empezado ya los conciertos, continúan a lo largo de la semana y ya saben, lo acaban de oír también, comenzarán las clases magistrales y, la, y los concursos de guitarra. Y ahora, en esta segunda parte del programa La Glorita, pues, eh, antes de la ronda de noticias, antes de la actualidad deportiva, vamos con una corrección, porque antes hemos dicho que ha descendido el número de ingresados en los hospitales, es cierto, ha descendido... Eh, Tendremos que esperar a ver cómo está la tasa de incidencia. Mañana, martes, se actualizarán, pero ah, con independencia de la actualización de los, de los datos por municipios, lo que tenemos ahora es el balance de situación hospitalaria y sigue siendo bueno. No ha descendido los ingresos, como habíamos dicho al principio, pero sí tenemos 17 ingresados en planta y 3 en la UCI, lo que significa que hemos descendido un, a, un, dos pacientes, uno en planta y uno en, la, uno en la UCI que ha salido. Lo importante de este balance es que no aumentan los ingresos hospitalarios, por eso Elche no ha sido uno de los 77 municipios donde hay toque de queda. Y sí, Santa Pola, donde la tasa de incidencia duplica a la nuestra. Aquí tenemos 273, esa fue la tasa con la que terminamos el pasado viernes. De ello vamos a hablar en la ronda de noticias. Y ahora seguimos con más música, con la magia del cantante catalán Álvaro, Álvaro Soler, quien de nuevo ha escogido la temporada del verano para presentar pues, nuevo nueva canción que es esta magia salgo vente tomar algo tráete una canción por si todo sale Ik wil niet, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, de oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, luna, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I Una canción, porque la magia de tus sabios me hablaré, Peter Pan y de bañándose en el mar de que me envíe la luna de santo tu piel. porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.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 visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com ¡Sí!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 101.4, Teleelch Radio Marca. Son las 10 y 12 minutos de la mañana y hoy, antes de hablar del deporte, vamos a hablar de las previsiones meteorológicas del tiempo. Pero antes, como siempre, eh, vamos con el patrocinio de este espacio meteorológico. El Tiempo, en Tele-Elche, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Bien, pues después de esta careta de patrocinio, de este espacio, damos la bienvenida hoy a nuestro compañero Vicente Bordonado, quien eh, queremos entrevistarlo porque la situación que estamos viviendo este año, no solo Elche, sino toda Europa, es, eh, puede ser preocupante. ...por los, eh, eh, los cambios tan eh, inesperados y extraordinarios... ...de temperatura y de clima, y cambios climáticos en definitiva. Vicente Bordonado, muy buen día. Buen día, Ros. Bien, eh, no nos vamos a ocupar de lo que está pasando en Europa... Con, ...lo vimos, inundaciones eh, en varios países... Eh, ...con catástrofes climáticas están asolando varios territorios europeos, sino vamos a centrarnos un poco en lo que está pasando en Elche, concretamente, ¿Es, ¿es normal que hayamos tenido este mes de julio? ¿Esto era normal antes? Bueno, pues efectivamente no es normal el mes de julio que estamos teniendo y es que el jet stream, la circulación en chorro, presenta muchas ondulaciones eh, llegan muchas vaguadas, tenemos cambios bruscos de tiempo... Eh, ...este fin de semana teníamos una dorsal anticiclónica... ...que nos aportaba una cresta de aire sacariano... ...que nos dejaba temperaturas elevadas... ...sensaciones térmicas por encima de los 40 grados... ...y rápidamente lo que ha ocurrido es que ha llegado... ...entre ayer, hoy, ha llegado una vaguada de aire frío en altura... Y esto se está traduciendo en mucha inestabilidad atmosférica y tormentas. Y no es normal para esta época del año. Hoy estamos a 26 de julio, en plena canícula del verano. Esto debería de estar ocurriendo durante la segunda quincena de agosto. Y a lo largo del mes de julio hemos tenido cambios bruscos en cuanto al tiempo. Hemos tenido crestas de aire sahariano, hemos tenido paguadas que han dejado precipitaciones intensas, sobre todo en Europa y en algunos puntos de la península, y esto, lógicamente, está evidenciando el cambio climático y la crisis climática, porque, bueno, estos episodios de precipitaciones intensas se están agudizando, no es normal lo de Europa, Esas precipitaciones que se han vuelto a repetir en los últimos días en Bélgica, no es normal esas inundaciones, esas precipitaciones de fuerte intensidad horaria en un régimen de precipitaciones atlántico y es algo que aquí eh, se está adelantando. Eh, nuestro periodo de lluvias intensas, eh, lógicamente, es finales de verano, principios de otoño, estamos en pleno mes de julio y hoy... Tenemos un nivel de aviso naranja que acaba de activar la Agencia Estatal de Meteorología por precipitaciones en toda la provincia de Alicante. Lógicamente se van a producir en puntos muy concretos, son precipitaciones irregulares, pero que en una hora podrían acumular hasta 40 litros metro cuadrado. Las consecuencias de esto, lógicamente, son inundaciones muy localizadas allá donde llueva esos 40 litros en una hora. Por lo tanto, es una situación un poco extraña para finales del mes de julio. O sea que elche en el día de hoy, las, esas lluvias intensas pueden llegar a, a mediodía, a hora, por la tarde. ¿Cómo estás viendo la evolución del tiempo? Bueno, pues, pues la verdad es que a lo largo de la mañana está evolucionando todo muy rápido. A primeras horas ya se registraban algunas precipitaciones muy puntuales de carácter débil. Ahora mismo tenemos una línea de inestabilidad atmosférica que está afectando todo el frente litoral, desde Alicante, el Altec, Palsares, eh, eh, Valverde, hasta prácticamente la Marina. Tenemos ahí una línea de inestabilidad atmosférica con aparato eléctrico incluido eh, ...que está dejando precipitaciones... Eh, ...bueno pues ahora mismo llevamos recogidos... En, ...por ejemplo en Valverde 2,8 litros metro cuadrado... En, ...en la zona de Maitino 1,8... ...en, en Alborós de esta mañana ya se han recogido 4,6 litros metro cuadrado... ...aquí en la ciudad apenas hemos recogido... ...en la estación meteorológica de Telaés 0,2 litros metro cuadrado... Lo más fuerte y a partir de lo que nos indica la Agencia Estatal de Metrología y lo que vamos viendo en la evolución del radar y el satélite, estamos hablando entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, es cuando vamos a tener activado el nivel de aviso naranja, que esto supone riesgo importante de precipitaciones que en una hora podrían acumular en algunos sitios muy concretos, esto quiere decir que habrá zonas en las que apenas va a llover o va a llover muy poco y en otras sí que es posible que se acumulen hasta 40 litros en una hora y, ojo, podrían ir acompañadas de granizo ocasionando pérdidas en algunas zonas concretas del agro ilicitano en nuestros cultivos, por ejemplo, podrían afectar al cultivo del granado. Con lo que hay que aconsejar a, a la población mucha precaución porque esto podría ocurrir en algún que lugar del Candelcho de o en la propia ciudad. Efectivamente. Estas situaciones es prácticamente una lotería que en cualquier punto puede ocurrir. Ahora mismo esa línea de inestabilidad está afectando la parte más oriental del municipio no. y a partir de las 12 del mediodía, primeras horas de la tarde es cuando los núcleos convectivos que ahora mismo están descargando con mucha fuerza en el litoral norte de la provincia de Alicante y sobre todo todo el Golfo de Valencia, la provincia de Valencia, Castellón, ahí ahora mismo se están registrando importantes tormentas. Esas tormentas, a medida que vaya avanzando la mañana, se irán trasladando de norte a sur y van a llegar a, a, a buena parte de la provincia de Alicante, también la región de Murcia, Y va a ser como una lotería. En algunos puntos va a llover mucho y donde descargue con intensidad se van a producir problemas por inundaciones. ¿Es lo mismo que está ocurriendo en Europa? Efectivamente, es lo mismo que está ocurriendo en Europa. La paguada es una paguada, eh, cuando observamos los modelos meteorológicos a 9.000 metros de altitud, estamos hablando de una paguada eh, bastante profunda, quiere decir que estos días pasados en Europa estaba afectando al interior de Europa, esta paguada, para entendernos, se ha alargado lo suficiente eh, de norte a sur para llegar prácticamente al norte del continente africano, afectando de lleno y centrándose eh, su eje central en toda la fachada este peninsular. Ah. Por lo tanto, estamos hablando de unas ondulaciones de la circulación general atmosférica o del chorro que no son habituales en esta época del año, el chorro está circulando muy al sur del hemisferio norte y de ahí que nos esté afectando a nosotros y haya afectado de lleno al interior del continente europeo y al corazón de la Unión Europea y es que la diferencia de temperaturas entre eh, el hemisferio norte, entre la parte del polo norte y las latitudes medias, esa diferencia de temperaturas cada vez se está acortando. La circulación en chorro debería circular ahora mismo mucho más al norte de la península, no debería de presentar tantas ondulaciones y... Eh, Y, lo, y está haciendo todo lo contrario, se está comportando como si ahora mismo estuviéramos en septiembre-octubre. ¿Y qué va a pasar? Porque eh, las playas están llenas. ¿Qué va a pasar con el litoral? Eh, ¿Va a haber también este temporal, estas tormentas? ¿Pueden afectar las infraestructuras turísticas eh, de las playas, de nuestras playas? Bueno, bueno ahora mismo, eh, viendo el radar meteorológico y conforme van pasando eh, los minutos en esta crónica, en la última actualización del radar meteorológico vemos que prácticamente se dirige un núcleo convectivo a la zona de Arenales del Sol, a las playas del Alter. Eh, está lloviendo también en la zona ya de la Marina de forma relativamente intensa. Se está intensificando esa precipitación. Esto en principio va a afectar en cuanto a lo que son lluvias de, de, de, de corto espacio de tiempo, pero de fuerte intensidad horaria. En cuanto a lo que me dices, no vamos a tener en principio un temporal de levante como en otras ocasiones, no estamos hablando de mucho menos de un temporal de levante. Pues menos mal. menos mal. Estamos hablando de un episodio muy puntual que va a ocurrir hoy y de hecho la situación marítima, ahora mismo es una situación marítima, lógicamente tenemos marejada con olas de 80, 90 centímetros de altura, el mar está alterado, esta tarde... Eh, la situación marítima va a empeorar un poco más, eh, vamos a tener olas que puedan superar el metro de altura, pero no estamos ante un temporal de levante, y de hecho esto es una situación muy pasajera que a partir de mañana ya la vaguada nos va a dejar, ese aire frío en altura nos va a dejar, y por lo tanto mañana ya tendremos una jornada mucho más estable. De ahí que estamos viviendo un verano relativamente atípico en el sentido de que tenemos esos cambios bruscos de tiempo y eh, los episodios se intensifican. En estas fechas lo normal sería que como mucho en eh, eh, el día de San Jaume o hoy mm. que es Santana que tuviéramos una entrada de viento de componente marítima un aporte considerable de nubosidad sobre todo de tipo bajo y que en un momento dado se registrara alguna llovizna débil pero no una situación de tormenta como estamos teniendo ahora con y con esta previsión de precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Bien, menos mal que es pasajero, pero lo que está ocurriendo, estos episodios se van a volver a repetir en agosto. ¿Vamos a tener un agosto también atípico? Pues eso, eso, es, eso es lo preocupante, es lo preocupante, porque si ya durante el mes de julio La circulación general del oeste, que es lo que gobierna el comportamiento climático, el devenir de los tiempos aquí en el hemisferio norte, está presentando esas ondulaciones, quiere decir que conforme nos adentremos en agosto, conforme y sobre todo durante la segunda mitad, esta, esta, eh, el jet stream o el chorro va a seguir ondulando más, van a seguir llegando vaguadas El mar Mediterráneo va a estar todavía más caliente porque ahora mismo registramos frente a nuestras costas una temperatura de 27 grados, no lo hemos dicho. Eh, tenemos tres factores, un mar Mediterráneo caliente, aire frío en altura, viento de levante que esta tarde eh, alcanzará rachas de más de 50 kilómetros por hora cargado de humedad. Ahora mismo tenemos los factores para que se produzcan precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Pues esto durante sobre todo la segunda mitad del mes de agosto, incluso no descartamos que durante la primera mitad, en periodo de no fiestas, es posible que tengamos precipitaciones localmente intensas y sobre todo de cara a septiembre la situación se podría agravar aún más con tormentas y con inundaciones. Pues eh, te espera mucho trabajo y a nosotros poder divulgarlo minuto a minuto. Eh, es importante que la población esté avisada de todas las alertas por tormentas, fuertes lluvias, granizo o cualquier otro desastre climatológico que se nos avecine. Muchísimas gracias, Vicente Bordonado. Un placer, como siempre. Hasta luego. El tiempo en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Camp Delch. De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 Y ahora continuamos con la ronda de noticias, con esta sintonía a la deportiva y como hemos avisado ya, hoy lunes ha vuelto Paco Gómez. Hola, buenos días. Continúa la pretemporada del Elche Club de Fútbol y su segundo partido amistoso acabó con derrota por dos goles a cero frente al Zaragoza de segunda división. Narváez en la primera parte y Adrián González en la segunda sellaron el triunfo de los aragoneses ante un Elche inoperante en ataque. Son pruebas de pretemporada, son amistosos, ni habrá que darle eh, bueno, pues demasiada importancia a la primera victoria frente al Atromitos griego por 6 a 1, ni tampoco a esta derrota contra el Zaragoza. Y es que ahora vienen los partidos de pretemporada más seguidos este miércoles. Los de Escribá jugarán frente al Tenerife de segunda y el próximo sábado frente al Alavés de primera división, en lo que empezará ya a ser un test Serio de cara al inicio de temporada, aunque hasta antes estará el partido frente al Levante en el trofeo Festa del que se disputará el sábado 7 de agosto en el Martínez Valero. Lo cierto es que el, el Che Club de Fútbol sigue teniendo tan solo tres caras nuevas, una de ellas que debutó el pasado sábado en la segunda parte será presentado hoy, me refiero al guardameta Kiko Casilla y que será presentado esta mañana al filo de las once y cuarto en el Martínez Valero... ...los otros dos, eh, Pedro Vigas y el chileno Enzo Rocco... Eh, ...están ya a las órdenes de Escribá desde hace algunas semanas... ...y todavía faltarían en torno a siete u ocho fichajes para completar una plantilla... ...que recordamos, debutará el lunes 16 de agosto a las 10 de la noche en el Martínez Valero... ...frente al Atlético de Bilbao. Por cierto, hay futbolistas que todavía eh, no se están vistiendo de corto en la pretemporada... Gonzalo Verdú, que todavía eh, no está al ritmo de los compañeros tras su operación y lesión. Raúl Guti, eh, que tras dar positivo todavía no está tampoco al ritmo de los compañeros. O Diego González, también con problemas musculares. Buenos días. Buenos días, Paco. Gracias. Y seguimos con más noticias deportivas, con ese ilicitano que lo tenemos en los Juegos Olímpicos. Acaba de pasarme la crónica de su participación en los Juegos Olímpicos nuestro compañero José Antonio González y no son buenas noticias porque Raúl ha caído pues, eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder en su primer combate contra el croata Tony Kanae se llama el croata. El eh, ilicitano empezó mal la pelea y tuvo que ir a remolque. A pesar de que Raúl mejoró, finalmente no pudo darle la vuelta al combate y perdió por 21-15. Al perder esta primera eliminatoria, las opciones de medalla del ilicitano pasaban porque el croata llegase hasta la final. ...pero Kanaet ha sido eliminado en cuartos de final... ...por, lo que el, representante, por el representante ruso... ...de esta forma Agridulce termina la participación... ...de Raúl en sus eh, primeros Juegos Olímpicos... ...un Raúl Martínez que con cuatro años comenzó a practicar... taekwondo en el gimnasio que sus padres regentan desde 1985... ...en el gimnasio Hayan de Elche... ...y a sus 30 años recién cumplidos... Martínez llegaba en el mejor momento de su carrera a la cita olímpica, pero un mal inicio en el primer combate ha lastrado sus opciones reales de medalla. No obstante, el hecho de haber participado y representado a España y a Elche en unos Juegos Olímpicos ya es todo un éxito. Esta es la crónica de José Antonio González, que evidentemente colgamos o está ya colgada en nuestra web teleelch.es de la participación de este ilícitano en los juegos olímpicos. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 ...con Rosmar y Alonso. Y nos queda repasar la actualidad local... ...pero antes de ello vamos con más música... ...con otro estreno musical... ...el que ha realizado la banda colombiana Morat... ...que ha sacado nuevo vídeo... ...Date la vuelta con un mensaje de amor propio... ...y de fuerza necesaria para salir de cualquier relación tóxica... ...vamos a escucharlo... Voor loeiendiscreet, maar ja, no es un secreto. Que me duele cuando dices que lo adoras. Lo agarraste en el engaño, y él te sigue haciendo daño. No me digas que le crees cuando llora. Tengo miedo, talvez te has acostumbrado a un amor donde. Vas primero, pasa el tiempo. Y aunque duela ser sincero, si tu amor es ciego, te vas a estrellar. Tu corazón tan se equivoco. Y andas perdida de tu sufrimiento. Date la Dáte la vuelta, ya déjalo y busca un amor que si te quiero. Aguantar por tener miedo a equivocarte 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues ahora sí, cerramos ya esta ronda de noticias eh, con la actualidad local, después de hablar del tiempo con Vicente Bordonado, esas tormentas que han empezado ya en Santa Pola ha caído lluvia intensa y en algunos puntos del Camp de Elche también Salvador Campello Vamos a tener tormentas que pueden ser muy intensas y con inundaciones o incluso con granizo eh, de aquí a las 3 de la tarde. Ha dicho que es el momento más álgido y donde la alerta naranja está activada. Pero aparte del tiempo, ¿hay tormenta en estos momentos en el ayuntamiento, en el debate plenario? Hay ¿o? tormenta. Buenos días. Buenos sí, días. El, estamos viendo como los a esa, a esa tormenta ese aviso de la EMER que tenemos activado porque ya está comenzando a llover en Santa Pola, en Gran Cana han caído hasta 15 litros en poco menos de 5 minutos y después en toda la parte de Guardamar y La Marina en este momento está también lloviendo con bastante fuerza, todavía no puedo decir la cantidad porque es en este momento cuando está empezando a llover con fuerza. Recordemos que desde ya hasta las 3 de la tarde puede caer en cualquier punto con una intensidad bastante fuerte. Muy difícil de prever y a lo mejor en Santa Pola está diluviando y aquí todavía tenemos el cielo ahora mismo descubierto. Tenemos todavía algunos claros en el cielo, veremos qué es lo que ocurre de aquí a unos minutos. Pero la otra tormenta está en el pleno municipal porque hoy es el último lunes del mes, es el último pleno además antes de las vacaciones. Aunque cabe destacar que de momento está bastante tranquilo. Se nota que el verano de momento parece que ha relajado las aguas entre gobierno y oposición después de cuatro meses de cuatro plenos muy intensos, cinco, porque hubo un extraordinario, eh, cinco plenos muy, muy intensos. Parece que de momento no está llegando la sangre al río y eso que hay mociones que sí que son eh, bastante mmm, crispantes, porque, por ejemplo, en este momento se está debatiendo la moción de compromiso para pedir que eh, los partidos políticos municipales eh, condenen los discursos de odio y no pacten contra quienes no los eh, condenen. Es una clara alusión a Vox, estar en el debate nacional de todo lo que ha ocurrido con la LGTFobia, etcétera, etcétera, al debate local. Veremos qué es lo que vota Vox y veremos cómo se posicionan. Pero eso no deja de ser un debate meramente político, que todos sabemos ya las posiciones de cada uno de los partidos políticos. Así que poco más eh, va a ocurrir en el Pleno, salvo que Ciudadanos va a pedir más dinero para el Consejo Agrario. Y ahí se meterá el debate del agua, seguramente. Seguro. Llegará ahí a hablar de todos los planos que tiene el Camp Delt. Mientras que el Partido Popular va a pedir enfermeros escolares, algo que lleva pidiendo, que lleva reclamando ya tres años. Los tres años que llevamos de gobierno municipal socialista. Además... También desde el partido, eh, desde el PSOE, lo que se va a pedir es que se reasfalte la Autovía 7. Se le va a pedir al nuevo ministerio y veremos si no hay reproches por parte del Partido Popular del resto de las carencias que tiene nuestro municipio por parte de las inversiones del Estado. De momento, tranquilidad, porque hasta este punto, en la hora y media que llevamos de pleno, simplemente ha sido eh, puro trámite burocrático de dar cuenta, de hablar de la rexalog en fin, de, un, de varias cositas importantes, pero poco polémicas. En cualquier caso, lo resumimos todo a partir de la una aquí en la radio. Y en cuanto al COVID, la situación al final de los hospitales, eh, porque al principio de este programa hemos dado un dato de que había descendido de forma considerable los ingresos y ahora es cierto, descienden, pero no de tanto como en el primer balance que había dado. Así que, ¿cuál es el balance de la pues, situación de los hospitales, el Ayuntamiento, sí, sí, desde Salud Pública se ha corregido... Eh, el balance que habían mandado a las 9 de la mañana. Y en este momento nos informan que hay unas 20 personas en los hospitales ilicitanos, 3 eh, de, de ellas en la UCI y 17 en planta. Son una persona menos en la UCI que la dejamos el viernes y en planta más o menos se mantiene el número estable de las personas ingresadas. De hecho, hay una persona menos en, en planta, una persona menos en UCI y una, y una menos en planta. Aún así, siguen siendo 3 en cuidados intensivos y 20 en total. De todas formas es un buen dato que se mantenga porque, claro, a raíz de la incidencia eh, de, de los contagios que se había disparado a 273 en Elche, aunque en Santa Pola, que es donde se ha aplicado el toque de queda, la duplica, pero el hecho de que aquí también se incremente los contagios no se vea reflejado en el aumento de ingresos en los hospitales, creo que son buenos indicadores de que de momento Elche se queda sin esas restricciones tan duras como es el toque de queda. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Salvador Campello. A la una lo contamos. Nos, sí, está nos noche están vuelves. empezando a llegar las primeras imágenes ah, de, de las, lluvias, de las ¿no? lluvias en Santa Pola y son bastante torrenciales en Santa Pola, en este momento. Madre mía. Aún no tenemos datos, simplemente son las imágenes que nos, que nos empiezan a llegar y de momento las calles sí que están, empiezan ya a negarse y el agua eh, ya cubre toda la calzada y empieza a llegar a la acera. Es las, las imágenes que nos están empezando a llegar. ¿Imágenes de qué zona? ¿De, de, de la ciudad? ¿De Santa Pola? Sí, ¿De sí. Playa Lisa? ¿De no, no, Santa Pola del Este? De, del centro de Santa Pola. Del centro, ¿no? En la ciudad, con sí. lo que puede haber ríos en, en las propias calles de Santa Pola. Ahora Ocao. mismo es difícil circular por las calles de Santa Pola, eh, así que mucho cuidado porque estas lluvias pueden caer en el casco urbano de Elche en cualquier momento. Pues mucha, mucha atención, mucha precaución y responsabilidad. Tenemos alerta sí, es, naranja. Es de Santa Pola. Tenemos alerta naranja por fuertes lluvias y ya han empezado en Santa Pola, en el mismo centro de Santa Pola. Pues eh, gracias, Salvador. Hemos entrevistado a Vicente Bordanado por esta situación que va a darse eh, en este día, en este lunes, pero que será pasajera. Mañana volvemos a la normalidad pues esperemos que estos episodios no se repitan eh, en el mes de agosto, ya veremos, que sí. ya veremos con bueno, este cambio climático, los efectos que tenemos muchas gracias, hasta luego. hasta luego nosotros vamos a continuar, estamos en la recta final del programa, la Glorita nos queda hablar del melón de Carrizales y enseguida llega nuestra compañera Rosa Lucas 101.4 Teleelch Radio Marca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 ...con Rosmar y Alonso... ...son las 10 y 44 minutos de la mañana... ...y nosotros queremos preguntar a la comunidad de regantes de Carrizales... ...cómo está afectando estas lluvias... ...a la producción del melón de Carrizales... Eh, ...saben que es, al igual que la Granada... ...uno de los productos más cotizados del Camdel... ...pero a diferencia de la Granada... ...su cultivo no se puede extender por todo el territorio porque como su propio nombre indica, su característica, que le hace único, es su dulzor, lo consigue por los carrizales, por esas sales que contiene el terreno de fondo. Pues bien, para hablar del melón de carrizales y de cómo estas lluvias están afectando la recolección, tenemos con nosotros al presidente de la comunidad, Fernando Antón, a quien eh, damos la bienvenida. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Marín. Eh ¿Cómo puede afectar esta lluvia intensa que parece que va a caer? No sé si ya está cayendo en Carrizales, en, la zona, en esa zona pues, del Candel. De momento, de momento no, da más bien para el mediodía. No esperamos que no, que, no, que no llueva mucho porque además puede venir de, acompañada de granizo, lo cual podría ser como de, devastador para, para, para lo que es el cultivo. Eh, entre otras cosas, porque podría romper muchísima hoja, podría dañar al fruto. Eh, además, el, el, el, la lluvia en esta época, al hacer tanto calor, eh, produce multitud de, de, de ataques por, por hongos. Con lo cual, podría ser, eh, podría ser muy, muy, muy peligroso estas esta lluvias a esta altura de, del cultivo. Pues esperemos que no sea dañina, esperemos, pero la tenemos ahí, está lloviendo de forma torrencial en Santa Pola, se nos acerca y esto es como ha dicho Vicente Bordonado, una lotería, no sabemos dónde caerá lo peor. Eh, Fernando Antón, al margen de este episodio climático que estamos viviendo, ¿cómo? que estamos viviendo ya desde hace un tiempo. ...¿cómo está afectando estos, estos cambios en, la, en, la, en el tiempo... Al, ...a la producción de este año, del melón de Carrizales... ...¿cómo ha afectado? Pues precisamente este año, en, en primavera... ...han habido lluvias bastante copiosas... ...y, y bastante eh, seguidas, continuadas en el tiempo... ...con lo cual eh, era muy complicado eh, preparar los terrenos... Para, ...para la plantación del melón... Pues ...todo el tema de los trabajos de, de labrado de, de pues, poner la, las las bandas, la, los los plásticos que protegen para que no se evapore el agua eh, todo esto ha costado o sea, se ha tardado más en hacer porque prácticamente hemos tenido toda la primavera si no era una semana era cada 15 días llovía y es un terreno que es muy muy eh, arcilloso arcillo hermoso y eh, no se puede no se puede trabajar no se puede trabajar eh, cuando cuando está cuando está húmedo Entonces, eso ha hecho que, que, la, que la producción se haya retrasado. De hecho, este año hemos, normalmente en junio ya tenemos, a mediados, finales de junio ya tenemos, ya empezamos a tener un poquito de melón. Y este año prácticamente hemos tardado tres semanas, tres semanas, un mes más que, que normalmente hemos empezado a mediados de, de julio. ¿Y esto qué puede ocurrir si estos episodios extraordinarios siguen repitiéndose eh, año tras año? ¿qué, qué, ¿Qué puede ocurrir con la producción del melón de Carrizales? Porque es de por sí ya frágil. Sí, sí, ya, el, el melón es muy, es muy sensible, por ejemplo, a esto, a esto que te he comentado antes, el tema de, de la humedad y el calor, es, eh, es, es muy, muy sensible. Pues seguramente pues habría que, que, que adaptarnos a lo mejor a, a, a esto, pues no sé, buscando, buscando algún, no sé, o alguna variedad más, más eh, que aguante mejor el, el, el, esto, estos ataques de hongos o no sé, es que realmente esto hasta que no pasa y como pasa un año o otro año no pasa y todavía no nos podemos estar, sí. estar eh, adaptando. No, de, de hecho, Esto el tema de las lluvias últimas, mmm, sí, que, sí que pasó el año pasado. El año pasado tuvimos un, una, un ataque muy fuerte de, de Emildiu, que es un hongo que ataca la hoja. Y, y, y el melón que estaba en ese momento en producción, que era... Las lluvias fueron un poquito antes, fueron en junio, pero prácticamente estaba, estaba a punto de, de empezar a recolectarse. Ese, ese, esa plantación sufrió muchísimo y hubieron varios agricultores que perdieron... ...gran parte de su cosecha. ¿Y este año la cosecha se ha visto reducida por esas lluvias de primavera... ...por lo que ha comentado, ¿en, ¿en qué porcentaje? Pues el, el año pasado se plantaron unas, dos, unas 300 taullas más o menos... ...que son unas 30 hectáreas... ...y este año pues, ah, prácticamente un, un tercio de, de, de esto eh, se ha se plantado menos... ...o sea unas 200 se han plantado este año... Llegaremos, esperamos llegar a una producción de, el año pasado fueron sobre los 450.000 kilos más o menos bueno, eso eran las previsiones perdona, sí. no, se, se llegó sobre los 400.000 kilos al final y este año pues esperábamos llegar a los 350.000 esperemos que cruzamos los dedos para que, para que este episodio de, de lluvias torrenciales no, no, no nos afecte no y, y, podamos, y podamos llegar a estos a a números No vaya mermándose 350.000, puede que se merme eh, la, la producción del melón de carrizales. ¿Desde cuándo se cultiva el melón de carrizales en Elche? Pues la verdad es que eh, el melón de carrizales es un, un cultivo muy antiguo. Yo recuerdo, mmm, por los datos que tengo, yo eh, digamos que cuando se empezó a cultivar con más éxito, digamos que fue en los, en los años 80, pero ya se cultivó de, de, de antes. En los años 80 sí es verdad que hubo un, un boom que después bajó bastante porque el tema del agua eh, sufrió un descenso bastante, bastante grande de la, de la cantidad de agua que se recibía en, esta, en estas zonas y después eh, llegó a ser un cultivo prácticamente testimonial que, que lo mantenían entre dos o tres agricultores y ahora bueno, eh, se está recuperando y estamos llegando a unos, a unos niveles de cultivo bastante aceptables para las infraestructuras que tenemos y la y la y la seguridad, la poca seguridad de agua que, que tenemos normalmente ahí en, en nuestra zona. Si ha resurgido esta producción es porque hay demanda, ¿Qué, ¿qué consumidor es el que compra el melón de carrizales que se produce aquí, en el Candelch? Pues yo creo que es que es un melón que vamos, no es que tenga un tipo de de de, de, de cliente, ¿no? de, de comprador eh, al, a la persona que le gusta el, el melón un melón de calidad eh, cualquiera cualquiera puede comprarlo realmente es un es un es un es un tema de de sabor de pues eso de saber que tienes una una seguridad bastante grande en que te va a salir un melón bueno es, es raro que salga que salga un melón que, que sea un pepino como como suelen decir por aquí Entonces, eso, eso te da mucha tranquilidad porque sabes que si compras el, el melón con nuestra etiqueta, sabes que tienes esa seguridad de que te va a salir un melón, un melón de calidad. Claro, con vuestra etiqueta. Porque el melón, se tiene vuestro melón, el éxito es que se cultiva en Carrizales, en el Parque es, Natural del Hondo, o este melón puede eh, cultivarse en cualquier otro eh, sitio de Carrizo. ¿Es el Carrizo no. el que protege su sabor? No, no, el, el carrizo lo que pasa es que es, un, digamos, es una consecuencia de que nosotros somos una zona húmeda eh, y siempre ha habido muchísimo carrizo. Eh, el tema del de, de sabor y de, y, de, y de la textura, que son las dos eh, propiedades fundamentales de, de, del melón, es más bien por el tema de la tierra, uh -huh. la tierra y el agua. Es una tierra muy, eh, de, de origen eh, marino y sedimentario, que es una tierra rica. Y es una tierra eh, que tiene muchísima sal, porque se ha estado, además, ha estado regando con aguas muy salinas. Tenemos el, el, el nivel freático prácticamente a, a un metro y medio, dos metros, y es, es agua prácticamente del mar. Nosotros estamos, estamos eh, la comunidad de Regantes Carrizales, estamos pegados pegado al mar. Llegamos a Santa Pola, o sea, estamos en Elche, pero llegamos también a Santa Pola y llegamos al mar. Entonces todo esto hace que, esto junto con la riqueza de, de carbonato cálcico que, que tiene en la Tierra, esto hace que el melón sea un melón muy dulce y además sea un melón de, de, de una dureza extraordinaria. Los 350.000 kilos que esperan ustedes cosechar este año, que han empezado ya mm -hmm. este mes de julio, eh, sí. ¿dónde se comercializan? ¿En qué mercados? Pues en general se comercializa en en toda la provincia de Alicante, sobre todo desde luego en el Chen. Es el, el mercado más, más amplio que tenemos. Tenemos bueno desde, desde grandes superficies como el corte inglés, a tiendas de, de barrio, el mercado central, otros mercados también tenemos venta. O sea que es muy, es muy sencillo encontrar, encontrarme donde el Melón del carrizal, sobre todo en el en Alicante se vende mucho, se vende eh pues en Torrevieja, en zonas de de, bueno, en, en, en, en, hasta Alcoy, Gijona, el Campello, Altea, se vende, bueno, por la provincia se vende bastante, pero es, en donde más se conoce y donde más eh, se vende ahora mismo es en, es, en, es en nuestro municipio en Elche Pues muchísimas gracias Fernando Antón presidente de la comunidad de regantes de Carrizales y esperemos que tengan toda la suerte del mundo para que la producción eh, pueda eh, llevarse a cabo con las previsiones cumpliendo las previsiones de. Muchísimas de gracias Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche.